En horas del mediodía habían llegado hasta la puerta y habían visto hordas de civiles muy violentas y dijeron no trabajemos desde la clandestinidad se replegaron y cada uno volvió a su casa. Además de comunicar para el página 12 que el golpe de estado ya estaba en marcha, comunicó el secuestro de José Aramayo para la página web de Prensa Rural. Después de lo que sucedió con Sebastián, que es lo que estamos tratando de saber, que Sebastián muere a causa de una CB de politraumatismo y policontusión. Encontradas en su cuerpo Hubo una persecución muy grande A periodistas Que hoy por hoy hay cientos de periodistas presos en Bolivia No nos olvidemos de Facundo Molares Un reportero argentino Que había viajado a Santa Cruz de la Sierra Para llegar a La Paz Y poder cubrir todos estos acontecimientos Golpistas E inmediatamente fue detenido Y encerrado en la cárcel de Chonchocoro En un estado gravísimo de salud Hoy permanece en esa cárcel Por lo tanto el cerco mediático es, yo le llamo, un paredón mediático porque tenemos periodistas muertos que uno de ellos es Sebastián y periodistas en la cárcel